Vamos a hablar unos minutos ahora que nos atiende amablemente la directora de la Escuela 258, Viviana Sigliotti. Eh, nos atendió enseguida, es más, no, nos abrió la puerta esa de la escuela, se ve que no hay mucha gente dando vueltas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Sí, estamos acá preparándonos para el regreso a la presencialidad de un grupo de alumnos de sexto. Eh, ellos van a llegar a las 10 de la mañana. Está previsto el inicio de la jornada a las 10 de la mañana, de 10 a 11.30. Eh, turno tarde lo hace de 14.30 a 16, eh, los chicos de la mañana van a venir lunes y miércoles, los chicos de la tarde martes y jueves, así que nos hemos alternado incluso en los días. Eh, tenemos todo organizado, estamos listos para prepararlos, eh, tenemos muchas eh, muchas ganas de, de trabajar, de verlos, de reencontrarnos y sobre todo de, de retomar el vínculo con algunos de ellos que en algún momento pudo ser, ser, haberse debilitado pero en realidad este, todo el año tuvimos comunicación con los alumnos, con las familias, pero bueno, es es grado y nuestra preocupación, como siempre, es el nivel secundario. Entonces creemos que tenemos que fortalecerlos en los saberes y retomar algunas cuestiones con ellos. Así lo decíamos al comienzo, las clases presenciales, porque las clases nunca se cortaron, aunque algunos chicos no pudieron cumplir con ese vínculo. En realidad, todos cumplieron con el vínculo, ¿sí? En mayor o menor medida, todos cumplieron. Nosotros tenemos 500 alumnos en la escuela. Durante todo el año estuvimos en contacto con las 500 familias, ¿sí? Por supuesto que de distinto modo, con distintas frecuencias, con distinto ritmo, como, es, como sucede en todas las escuelas. Pero tenemos el orgullo de decir que no perdimos a ningún niño. Los 500 niños estuvieron durante todo el año trabajando. Y bueno, y destaco enormemente la labor de todos los maestros uh -huh. y de todas las maestras de la escuela que, eh, bueno, nos pusimos todos al hombro esta situación y la llevamos de la mejor manera posible e incluso superando Bien. nuestras expectativas. Sí. Así ¿Cuántos que bueno, chicos esperan hoy? Hoy esperamos a la mañana nueve, un grupo de cinco y otro grupo de cuatro, son Bien. dos grupos. Bien. Y mañana a la tarde son dos grupos de siete. ¿Sí? ese es, eh, es el límite o se pueden se pueden incorporar alguno más en realidad el protocolo indica que los chicos tienen que estar a dos metros de distancia Bien. entonces en función de eso nosotros armamos los grupos y también en función de lo de los niños que necesitamos que vuelvan a la escuela sí Bien. así que bueno tenemos todo preparado está todo listo la, la escuela cumple con todas las medidas Bien. hemos recibido todo lo que teníamos que recibir de señalética de, de materiales este así que bueno solamente que falta que lleguen ellos Bien. nada más eh, algún padre o alguna madre eh, ¿Vino y a decir que no los iba a mandar por algún problema, alguna inseguridad que tengan? En realidad, una sola familia manifestó un cierto temor, y bueno, que también es entendible. Eh, el resto, al contrario, todos agradecidos, contentos. Eh, me decían, el lunes a las 10 los tenés ahí. Bien. Así que no, la verdad que estamos muy contentas, muy Perfecto. contentas por eso. Sí, sí. Cuando arranquen, ¿qué le van a decir a los chicos y a las chicas, más allá del saludo de buenos días? ¿Qué se va a hablar en las, las primeras horas que va a ser volver a, a esa presencialidad y a verlos, a escucharlos y a mirarles sus ojos? Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando ellos lleguen, muchos de ellos llegan en transporte. Eh, lo primero que vamos a hacer es, van a ir derechito a lavarse las manos, hacer toda esa cuestión protocolar que tenemos que hacer para cuidarlos y cuidarnos nosotros también. Así que se van a ir a lavar bien las manos, eh, se van a colocar alcohol en gel y luego van a ir directamente al aula. Sí, no, hay, no está previsto ningún otro tipo de reunión ni de acto, no, no, no, no. nada, nada, directamente van al aula y allí, bueno, por supuesto está la docente, eh, que en este caso son dos maestras, uh -huh. Eh, y bueno, y van a trabajar un ratito con todas estas cuestiones, van a conversar, se van a escuchar, se van a mirar, van a mostrar sus inquietudes. Eh, sí. Si bien ellos van a estar una hora y media, hay que dar también un espacio sí. para ese momento de reencuentro, para que ellos puedan expresar sus emociones. Eh, es muy fuerte, hace seis meses que no vuelven a la escuela. Sí. Y bueno, y después la idea es ponernos a trabajar. ¿Sí? Así, así que bueno, eh, aprovechar el, la mayor, eh, darle al tiempo toda la intensidad posible, Bien. por así decirlo. Bien, como no hay acto tampoco hay recreos No, no porque en realidad ellos van a estar 90 minutos. ¿sí? Cada 90 minutos hay que hacer una ventilación y limpieza de toda eh, toda la, la instalación del, del aula. Entonces no nos da el tiempo para hacer además un recreo en el medio. no Bien. La idea es aprovechar el tiempo de clase Después veremos, y más adelante, porque como todo esto es progresivo y en realidad hoy empezamos, por ahí quizás más adelante en octubre se puede extender un poco más la, la jornada, se suman más grados. En realidad estamos probando, entonces queremos ir sobre paso firme, ir seguros este, y bueno y estar tranquilos de que estamos cuidando a cada uno de los chicos y de las chicas y, por supuesto, que también nos estamos cuidando nosotros. ¿sí? Quiero, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Eh, la directora de la Escuela 258, Viviana Silioti.